¿Por qué llegaste mal genio? ¿Y con quién andabas? Dime por favor mi paciencia y mi fe se acabaron La fuiste matando con tu desamor Te sientes muy hombre porque me engañaste Y ahorita mismo te largas de aquí No quiero tus besos ni sobras de nada de mí ¿Cuál es la diferencia en que seas un hombre y yo una mujer? Pues al fin y al cabo, estás más abajo porque los hombres no saben qué. ¿Cuál es la diferencia en que seas un hombre y yo una mujer?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 No me interesa que implores perdón. ¿Dónde está tu hombría? Estoy sorprendida. No creo en tu llanto. Vete, por favor. ¿Cuál es la diferencia en que seas un hombre y yo una mujer? Pues al fin y al cabo...